Otorgan prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos leves. La decisión del Tribunal de Casación Penal de la provincia es en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por defensores generales y acompañado por la Comisión Provincial por la Memoria. El pedido hacía referencia a la situación de hacinamiento y por lo tanto de riesgo sanitario permanente que se vive en las cárceles bonaerenses. La medida tendrá vigencia durante el periodo de hacinamiento social preventivo y obligatorio y beneficia a alrededor de 800 personas. Entre ellas están incluidos quienes pertenecen a grupos de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y también mujeres embarazadas o madres con hijes menores alojados en las unidades penitenciarias. Trabajadores de la economía popular denuncian abandono municipal de los barrios. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, La Plata, denunciaron el abandono de los barrios por parte del Intendente Julio Garro en el marco de la pandemia del coronavirus. Según comunicaron desde la UTEP, el municipio no impulsó la cuarentena de ninguno de los trabajadores de la delegación de Villa Elvira, ni hubo ayuda a la familia del trabajador contagiado. Además, desde la UTEP volvieron a reiterar la exigencia para que las organizaciones que trabajan en los barrios sean convocadas al Comité de Crisis Municipal servicio que informa más cerca. Piden que las compañías de telefonía liberen los datos para educación. El diputado Pablo Garate presentó un proyecto para que las empresas de telefonía móvil liberen los datos para la utilización de plataformas educativas. El proyecto se enmarca en que gran parte de los estudiantes acceden a internet mediante datos de telefonía celular, por eso el diputado del Frente de Todos consideró que con esa medida se estaría evitando la brecha social y educativa. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión.